medioambiental eh, sin género. Buenas tardes Mica, Juan Pablo Bertolini desde, esta, eh, desde este extremo del, del Piolín. Buenas tardes Juan Pablo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, cómo no. Con nuestra, bueno, alimentando nuestra mirada, ¿viste? Que, que implica también un este, todo bien, no automático, sino este, por proponérnoslo también, ¿no? Proponernos que esté todo bien, por lo menos a nivel energético, a nivel con. Eh, juntando los, los corazones, aunando este, una mirada que, que nos permita respirar un poco dentro de nuestra burbuja, ese todo bien. Pero como siempre, Mica, con apetito para, para recibir nueva información y, a, y aumentar también nuestra mirada y nuestra percepción de lo, de lo medioambiental, de cómo se entrecruza permanentemente con, con nuestra salud y con el capitalismo también. Sí, bueno, por ahí yo eh, quedé pensando con lo que me dijiste la otra vez esto de otras miradas, pero la realidad es una, estamos en una crisis climática ambiental y me parece que la información tiene que atravesarnos y tiene que llegar, así que creo que... Más que nada, hoy hablaré del 25 de septiembre, que es eh, llamado el llamado del accionar global contra el, el cambio climático. Muy eh, bien. Bueno, esto está impulsado por el Friday For the Future, los viernes para el futuro, que es un movimiento internacional juvenil contra el cambio climático quienes eh, señalaron en, en, bueno, en este llamado que bueno, los próximos meses y años serán cruciales si queremos minimizar el riesgo eh, de disparar una cadena irreversible de reacciones que estén más allá de nuestro control y necesitamos actuar ahora. Por eso es vital que la crisis climática no quede olvidada a las sombras del coronavirus, sino que se considere eh, como máxima prioridad. Muy bien. La, este... la convocatoria de este año de FFF, Mica, además eh, tiene un lema, ¿no? Que es justicia climática para acabar justicia. con todas las crisis. Exactamente. Todas las crisis eh, socioeconómicas eh, están apoyadas sobre las crisis ambientales. Eso es algo que se tiene que entender. Esto, este movimiento, o esta idea del accionar, eh, empezó, bueno, el año pasado fue la de las primeras. Eh, Hubieron en más de 3.000 ciudades, en 150 países, países perdón, eh, gente reclamando medidas eficaces contra el, el cambio climático, eh, encabezando estas eh, marchas está eh, la activista sueca Greta Thunberg, eh, un símbolo mundial de la indignación juvenil por la falta de acciones de los gobiernos y la inutilidad de las cumbres imperialistas, del ¿no? G8, el G20, que se, se juntan a hablar y no hacen nada para tomar medidas efectivas que frenen el aumento de las temperaturas del planeta. Entonces, eh, me senté a leer bastante como para tratar de resumir y la gente se preguntará de dónde saco datos confiables de todo esto, ¿no? Porque siempre hubo toda una nebulosa alrededor de lo que es el cambio climático, llevado adelante por, por ejemplo, presidentes como Trump, que dice que es una mentira lo claro, del calentamiento global. Que es un negacionista, digamos. Claro, exactamente. Entonces, eh, les puedo nombrar, por ejemplo, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC, de las Naciones Unidas, que fue creado en 1988 eh, pa, que, para facilitar, digamos, las evaluaciones integrales a través de conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos eh, del Estado sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias eh, de respuesta. Todo esto ha llevado a través de un consenso ¿no? de la comunidad científica que ha hecho que bueno, a veces se vea un poco obstaculizado ¿no? el propio informe, de, porque bueno, las áreas a evaluar siempre se tienen que llegar a consenso y los datos a publicar también. Se vio bastante turbio en algún momento, pero los últimos resultados pudieron arrojar eh, digamos, conclusiones bastante contundentes. El último informe, si no recuerdo mal, es el quinto informe, eh, salió en el 2016 y dice que bueno, el calentamiento eh, en el sistema climático bueno, es inequívoco y desde la década del 50 eh, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios, eh, la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar eh, se está elevando y las concentraciones de gases eh, bueno, de efecto invernadero están aumentando. Acá aparece una palabra eh, que se está nombrando mucho últimamente, por lo menos eh, en los ámbitos eh, de las luchas ambientales, que es, es la retroalimentación, que es, por ejemplo, cuando el océano ártico se deshiela y en vez de quedar eh, una superficie blanca a, al descubierto que refleja la luz del sol, queda al descubierto un material oscuro y absorbente que atrapa el calor y como absorbe calor, crea... Eh, un aumento en la temperatura y así más hielo que se va derritiendo por lo que se alimenta a sí mismo, por eso es una retroalimentación. Se le llama positiva, aunque no sea nada positiva porque es un efecto de acumulativo. De sumar. Digamos, de calor. Sí, sí, sí, claro. siempre de sumar. Queda, claro, queda siempre eh, el calor, digamos. Esto cual. nos lleva a entender que el cambio climático no es causa y efecto, sino más bien un círculo eh, vicioso. De acá se desprenden los famosos puntos de no retorno, que es lo que más está militando en, en todos los espacios eh, ambientalistas a nivel mundial, que son fenómenos naturales globales que se mantienen en equilibrio y están interconectados. Y ese equilibrio se puede ir rompiendo hasta llegar a un punto en que el desequilibrio ya no tenga un retorno. Eh, se, ya se están viendo estos efectos y se están activando estos puntos eh, si no recuerdo mal son 15 y ya tenemos más o menos 8 o 9 activos que entre ellos son la pérdida de hielo al ártico occidental la, en Groenlandia este y oeste de Antártida el derretimiento del de permafrost en Siberia, el permafrost es el suelo permanentemente congelado eh, incendios en los bosques boreales por ejemplo en Alaska deforestación y quema de la Amazonía Destrucción de los arrecifes de coral en Australia, ralentización de las dinámicas, eh, la circulación de las corrientes marítimas. Eh, estos son puntos claves que se fueron estudiando y que, eh, digamos, se fueron comprobando que están sucediendo, ¿no? Como que cada vez... Salió, por ejemplo, este informe antes de que, de que se queme Australia y se dice que eso nada, aumentó mucho los porcentajes de emisión ¿no? de carbono. Eh, las concentraciones de dióxido de carbono, dice este informe, han aumentado un 40% desde la era eh, preindustrial debido en primer lugar bueno, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles, o sea el combustible que utilizamos en todo y en segundo lugar a las emisiones netas derivadas en el cambio del uso del suelo, el mal uso del suelo. Los océanos eh, han absorbido al, eh, alrededor del 30% de este dióxido de carbono, eh, directamente emitido por las acciones humanas, eh, provocando que se acidifique eh, las aguas, digamos. Las temperaturas, bueno, está regulado con respecto al Acuerdo de París, que es, bueno, un acuerdo dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se estableció, bueno, medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde 195 países acordaron hacerlo a través de mitigación, adaptación y residencia en diciembre del 2015. El objetivo, bueno, esto, mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los dos grados respecto a la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para limitarlo en 1,5 eh, grados centígrados, que no aumente más, digamos, porque lo que se está viendo es que eh, cada década se, se aumenta un grado. ¿Cómo se supone que se va a hacer esto? ¿Se debería hacer esto? Bueno, alcanzar el nivel máximo de emisiones lo antes posible y a partir de ese momento reducirlo eh, de manera rápida hasta conseguir, eh, se le llaman la neutralidad del carbono, pero es cero emisiones netas en realidad. Eh, más allá, bueno, un marco de transparencia donde todos los países eh, deben incluir un informe sobre las emisiones, cuánto están invirtiendo en ello. Eh, se supone que este año se presentaría el primero porque cada cinco años eh, se debe presentar un informe para aumentar la ambición, digamos, los países desarrollados deberían financiar a los países en desarrollo eh, para ayudar a la mitigación y la adaptación, digamos, y en lo que respecta a lo que está sucediendo o no, en realidad actualmente ningún país está cumpliendo con el acuerdo establecido, no hay planes ni inversiones, a pesar de que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero varios son países desarrollados, digamos, pueden hacerlo pueden lograrlo. Pero bueno, ninguno de los planes de acción, digamos, climática de las naciones industrializadas y economías emergentes del G20 están hoy en línea con lo pactado en París. De hecho, si no recuerdo mal, eh, Australia se quemó el año pasado o el año anterior, no recuerdo, pero bueno, las emisiones de dióxido de carbono, en, ponerle en 2018... Eh, llegó al 1,8%, o sea que no se está cumpliendo esta de 1,5%, lo estamos superando de hecho ya, como que está quedando en un pasado. Algo que se viene nombrando también en, en mucho en estos eh, debates ambientales es que estamos en una época geológica eh, que le debemos cambiar el nombre, digamos la época geológica en la que estamos, para ponerle antropoceno que bueno es la idea de la comunidad científica para reemplazar eh, el nombre de la actual era en la que estamos eh, viviendo de la historia terrestre que se llamó Holoceno por el Antropoceno esto de, de la humanidad debido al significativo impacto que global que las actividades humanas están teniendo sobre los ecosistemas terrestres digamos es la era antropocena eh, por excelencia digamos de Muy hecho bien. bueno Este, sí, este informe dice, se ha detectado, bueno, la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, porque es un modelo eh, que reproduce lo que sucedió y lo que puede suceder en lo, cuanto a lo predictivo y estadístico, y bueno, eh, digamos que se ve realmente el impacto de las actividades humanas eh, en todo, en la, en la alteración del ciclo del agua, en las reducciones bueno, de la nieve, como dije, eh, el nivel del mar... Eh, ya no es una teoría climático. entonces, Mica. Sí, siempre cabe destacar esto, cuando hablamos de ciencia siempre hablamos de los supuestos y las probabilidades, pero cuando se van acumulando eh, es más cerca de la realidad de lo que, lo que suponemos, ¿no? Claro. Eh, esto, bueno, podemos hablar de una historia de extinción, eh, han habido cinco grandes extinciones eh, en lo que tenemos registro geológico y esas cuatro Ponele, cuatro de esas fueron causadas por un rápido incremento del dióxido de carbono. Y bueno, actualmente la tasa de emisiones que estamos teniendo de dióxido de carbono es bastante similar a, a, a la de entonces, ¿no? A la de esos y, periodos, digamos. Exactamente. Por lo que sabemos que la extinción humana es una posibilidad eh, en nuestra trayectoria actual, o sea, como vamos que digamos. Eh. Así como vamos. Mica, también hay una, una mirada, si se quiere, romantizadora que surgió este año específicamente a pesar de las alertas y del trabajo de FFF desde hace rato, los llamados, las convocatorias a cada 25 de septiembre salir a pelearla. Este, hay una mirada que romantizó lo de la cuarentena porque hay muchos indicadores que se suavizaron, eh, algunos de, esas, de esos números de los que estabas hablando son indicadores por ahí de la contaminación eh, que es producto justamente de, las, eh, de todas las, las actividades productivas, digamos, entre comillas, de las personas Bye. y que empresas realizan en todos lados en el mundo y que entraron como en una, en una pausa. También entre las emisiones de las que estabas hablando y que se fueron sumando, en los últimos cuatro años en Estados Unidos... Eh, hubo un arreglarse de la economía de los trabajadores y las trabajadoras por la recuperación que se propuso lograr Trump y de paso cañazo se volvió a aferrar a los viejos uh, materiales energéticos de carbón, digamos, pero se deshizo de los compromisos que había firmado previamente Estados Unidos con buena parte del resto del mundo para que no le midan las emisiones o para no tener que responder a aquellos compromisos. Ahora, sí. pasada la, la cuarentena propiamente dicha, imaginemos que llega a haber una vacuna, que la pandemia va cediendo al control de los humanos y que la actividad económica va a volver y va a tratar de que mejore la situación económica en todo el mundo. ¿Podría haber un efecto rebote, Mica? Digo, con, y, con todos estos numeritos, estos indicadores que en el año 20 se fueron suavizando, se fueron tranquilizando. Sí, mirad por ejemplo, eh, si te puedo decir algo, el 22 de agosto pasado se cumplió el sobregiro global, es decir, que es, la población mundial ya consumió los recursos renovables que se deberían administrar en un año. Esto, bueno, es una tendencia que se viene repitiendo desde 1970, es decir, la pandemia no lo detuvo, o sea, de todas formas seguimos en la misma línea, digamos. Por ahí hubo una, una mejora en la administración en cuanto al sobregiro global eh, que tienen, es menos de, de un décimo de, de la mejora, por lo que frenaron, digamos, las actividades o las explotaciones un poco. Pero eh, te quieren suavizar, como decís vos, eh, un poco con esto de... de Se pararon los aviones, pararon las, paró la gente de andar tanto en vehículo. Eso es verdad, o sea, se prevé que bueno, se hubo una disminución de, de casi el 8% de las emisiones globales del carbono, eh, que es bueno, la mayor reducción desde la Segunda Guerra Mundial, según la revista Nature, pero me parece que una vez que comencemos otra vez las actividades, se enciende otra vez la máquina. Si ya agotamos el 22 de agosto todos los recursos renovables, ¿podemos volver a gastar? la mitad tranquilamente con lo que queda de meses porque no es una máquina que se detenga tan fácilmente como estamos viendo el mismísimo en la pandemia en la que importa más la economía que la salud, lo estamos viendo hoy por hoy sí, no sí. importa cuántos casos hayan, la economía no puede parar eh, estamos, no estamos previendo que estamos ante la sexta extinción masiva de especies o sea las científicas le llaman aniquilación biológica tenemos... Datos eh, escalofriantes y esto acompañado de la superpoblación. Eh, otro problema más que, que, bueno, que no estamos viendo, digamos. Eh, uno de cada cuatro mamíferos están en peligro de extinción. Eh, son números que no se pueden, digamos, cambiar. Eh, las probabilidades a veces asustan bastante. De hecho, dicen que una, hay un, una probabilidad entre 20 de que el dióxido de carbono presente en la atmósfera pueda. Ser una amenaza a la existencia. Eso lo podés ver de manera fría, pero si vos lo traducís, decís: hay una probabilidad entre 20 de que un avión se estrelle. Obviamente no nos vamos a subir un avión con esas probabilidades, pero sí estamos dispuestos a subir a las generaciones futuras a ese avión. Porque, bueno, ya está en caída, básicamente, ¿no? La ciencia igual eh, ya lo está diciendo. Esta vez tuvo que, que lanzar la SOA porque no quedaba otra y. En cuanto a datos certeros, eh, es muy poco probable los números que arrojaron en el Tratado de París, de hecho tenemos un solo un 1% de probabilidad de lograr ese 1,5, 5%, 5 de probabilidad de que alcancemos menos de, de 2 grados. El rango es entre el 2 y el 5 grados y bueno, la mediana que se espera es de 3,2, que ni siquiera los modelos más catastróficos lo quieren, lo quieren ver. O sea, no, nadie quiere saber qué va a pasar después de eso porque, bueno, ya lo estamos previendo claramente, ¿no? Eh, ¿Por qué se dice que es poco probable? Porque esto lo tenemos que lograr en los próximos ocho años. En los próximos ocho años eh, tenemos la posibilidad de, de disminuir esos gases de efecto invernadero para no, activar el resto de los puntos de no retorno en los que van a caer todas las generaciones. Eh, eso es algo que lo tenemos que entender desde ahora. El eh, eh, propio en el informe dice que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero, bueno, causan obviamente el, el, el aumento del calentamiento. Eh, para, bueno, para contener este cambio climático será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de los gases de efecto invernadero, como pudimos ver que en un par de meses se, se redujeron eh, 18,7 18, millones de toneladas métricas de carbono Ya parando, solamente parando los aviones. Imagínate si pudiéramos hacer esto a en, en escalas. Eh, permanentes, digamos, además. Permanentes y, y reproducidas en, en todos los países y en todos, ¿no? Tal, cual, tal eh, cual. Estamos, bueno, en una era de crisis climática debemos pensar en quienes hoy son el futuro. O sea, qué, qué mundo le está dejando este sistema extractivista, capitalista, patriarcal a las niñas y adolescentes. Eh, bueno, no debemos eh, dejar atrás la indignación, ni el pedo, ni el dolor que conlleva saber todo esto debemos a quienes ya están aquí además no son nada, nada más las niñas y los niños del futuro, sino a quienes ya están Estamos aquí. Acá. Mica, es totalmente entendible que muchas personas no quieran sacarse la cara la, la mano del, de los ojos la venda para asomarse a estas, a estas cosas que estás proponiéndonos que calculemos todos juntos. El 25 sí. de septiembre entonces hay una propuesta, una protesta global, es esta acción global por el clima que reclamará justicia climática para salir de la crisis. Mica, ¿cómo hacemos para protestar el viernes? Bueno, primero que nada, caerse con, con toda la predisposición, eh, todo el coraje que implica enfrentar eh, toda esta información, porque bueno, la esperanza va a llegar después de la acción, lo no pienso así. Eh, Invito a la gente, bueno, primero que dejemos de creer que hay tecnologías que nos van a salvar, porque eso es una mentira. De, eh, también debemos dejar de creer que los poderes de turno nos van a traer la solución en tiempo y forma. Eh, estamos en, vamos a estar en un espacio, y estamos en un espacio asambleario, eh, que queremos reivindicar y profundizar la democracia con bueno, mecanismos de representación directa, como debe ser, donde como sociedad podemos, podamos incidir y decidir sobre nuestro futuro. La justicia ambiental eh, es hoy quien nos está llamando a la solidaridad como especie mamífera. Eh, ya no, no tenemos que tener más miedo. O sea, la información ya la tenemos y creo que tenemos que hacer algo eh, por las generaciones que ya estamos acá y quienes van a venir ...y que no hemos elegido llegar a un mundo eh, saqueado, digamos... En el que es prácticamente una guerra... ...y es una guerra contra el capitalismo... ...que es real y que está mostrando los hilos... ...estamos, digamos, juntes en la misma... ...una transformación eh, de la agroindustria y fósil... ...tenemos que cambiar eh, todo el modelo de producción y consumo... ...así que invito a la gente eh, mañana viernes... Eh, ...a las cinco y media en la Plaza San Martín... ...Acción Directa por el Cambio Climático... Eh, convocamos la Pampa por el ambiente asamblea autoconvocada sin gobiernos, eh, vamos a estar ahí eh, proponiendo eh, otro tipo de abordaje a estas problemáticas que eh, quienes son los culpables que es un 1% y que no nos van a estar escuchando claramente pero nos tenemos que manifestar para quienes somos parte de esta sociedad y si llueve se va a pasar para el domingo eso lo quiero aclarar Muy bien. pero eh, en sí eh, Invito a la gente que eh, nos manifestemos, que nos animemos a participar en espacios asamblearios donde nos podamos informar y apoyar entre nosotros. Como, y a, habitar como la, a habitar la democracia, Mica, sin ir más lejos y sobre todo pensando que sin justicia ambiental y sin perspectiva de género no va a haber justicia social. Muchísimas gracias, Mica. Un abrazo vos, y hasta la semana el... que viene. Un abrazo y nada, que quede ese acuerdo entonces. Eso, bueno, ahí tenés una perspectiva para mañana, estar protestando en, este, en esta jornada global de protesta ¿eh? para, para defender el medio ambiente, defender la salud y el desarrollo de todas y cada una de las personas que ves a.